y como andan. Saludos a los oyentes. Bien, bien, acá. Bueno, vos eh, escribiste una nota, nosotros repasamos algunos pasajes, pero bueno, queremos conversar eh, en profundidad sobre varios de los eh, de los temas que sostenés en eh, este sí. artículo. Bueno, primero contar de qué va la ordenanza que se aprobó la semana pasada en el Consejo Deliberante. Contanos. Bueno, bien. Primero, agradecer el espacio, tanto de la nota como este. Bueno, y segundo, sí, también me llevé la sorpresa de, de que... Hicieron un proceso de regulación porque en realidad también hay otros tanto medio encubierto que hay uh -huh. y que no y que no la zonificación no, no lo permite y esta vez hay una especie de entrenamiento digamos del, del municipio eh, que se ve que lo estaban necesitando para avanzar con, con la inversión privada y uh -huh. bueno hicieron una modificación de que el viejo genera sarmiento que no hay un, un, unazonifica una zonificación planificada en el distrito uh -huh. La zonificación es, es una estrategia que, que los municipios que, que logran identificarla, conocerla, es muy importante. Podemos con eso, no solo que regularse cómo querés que crezca tu ciudad y cuáles son las prioridades, sino que también te permite una mejor recaudación del espacio. Eh, que que a Josepano le viene mal poder uh -huh. eh, ver quiénes son los que pueden tener poder adquisitivo para pagar, quiénes no, y qué es lo que queremos arrastrar, dónde queremos pasar, dónde queremos ir a una altura, bueno bueno nada de eso se hace, ¿qué hace? buscan, esperan que llegue sí. una inversión privada, golpeen la puerta del municipio y dicen, mirá, yo quiero invertir en, en este caso en hacer un country y bueno, pero necesito esta, esta modificación, ¿Y? y va al municipio y va trabajando como en Puchos Eh, y por voluntades de otro y no por una planeación, es como hasta te diría que lo llamaría una pérdida de soberanía del distrito y mm. ¿no? cuando te empezás a magnificar por los intereses de los privados y no por los intereses que necesita el, el nuestro los, nuestros vecinos y vecinas, eh, la verdad es que perder la soberanía, entonces siempre te vas a dar condicionado a los intereses privados mm. esto es la ordenanza, no, no, no es mucho mm. más que eso. agarrar un triangulito al lado del arroyo Pinazo que también está... ...burlando muchas veces porque... Eh, ...en la zona de los murales... ...hay un montón de ordenanzas y leyes... ...y diciendo que no se pueden... Eh, ...realizar esa, esos emprendimientos... ...y bueno, lo hacen igual. Mm. Eh, relatás lo que sucedió... ...en el Consejo del Ente con esta ordenanza medida... ...y me viene a la mente... ...bueno, acá hay gente muy joven también... ...pero me viene a la mente... ...el informe de la noche investiga cuando se iba a aprobar... ...el mercado concentrador, que se filmó con cámara oculta Oscar Pérez diciendo ¿no? que se si adornaban algunos concejales eh, había iba que tener que sujetarle la mano para que no la levanten porque digo, y además garantizando antes que el texto esté en el recinto de que iba a estar aprobado a un supuesto empresario privado Eh, digo, una situación eh, lamentablemente parecida a casi 20 años después eh, se da en ese sentido pero además con varios agravantes que vos señalás en la nota eh, en primer lugar que en José sepas está vigente una ordenanza de 2019 que declaró la emergencia habitacional o sea reconoce la el déficit de, de, de viviendas la, la, la, la falta de garantía de este derecho que lamentablemente digo, se, se declaró la emergencia en el Consejo de Dirigente pero no fue acompañada de políticas públicas que bueno, buscaran remediar eso todas las ordenanzas parece ser polémicas ¿no? a, a veces a mí me tratan como que o sea, yo soy el peronismo y no no me corro desde ahí eso lo, lo dejo bien claro no, no no soy parte de la gestión municipal pero sí soy parte del gobierno nacional y provincial eh, me hago cargo de eso justamente porque no no no voy a dejar de ser obsecuente por cosas que pasan. Y la ordenanza esa que vos nombrar la de emergencia habitacional, me acuerdo muy bien que tenía un artículo, son muy pobres en artículos por lo general, y ahí tenía una que decía, menos los barrios populares que tienen problemas judiciales, o sea, dejaban afuera a, la, a las villas de, de asentamiento y barrios populares de, de, de José C. Paz. O sea, la emergencia habitacional esa... Si mal no recuerdo, se hizo directamente para que tengan superpoderes el Ejecutivo para acompañar en viviendas, terminaciones de viviendas. Mm. Otra vez, es, consiguieron la voluntad de cons conseguir algún proyecto de, no de, de nación, de provincia, la verdad es que no tengo mucho más información, eh, y, y bueno, mm. y salieron corriendo a hacer una ordenanza. Mm. Y después no tomaron otras medidas, porque si vos haces una emergencia, que me parece bien, yo estoy de acuerdo, que si lo pedí hace mucho, Y ahora con esos superpoderes empezás a hacer licitaciones directas, cooperativas de las mismas barriadas para que empiecen a urbanizar sus barrios o empezás a conveniar con Nación que hay distintas líneas o sea, si hacemos memoria se cobró un, un impuesto histórico dentro del frente de todos en Nación, que fue el impuesto a la grande fortuna, y uno de los destinos de esa grande fortuna es la organización de los barrios, y por déficit de gestión sobre todo de los municipios Y, bueno, y un poco también de, de, de la instancia nacional, eh, no se terminó de ejecutar todo el dinero. Hay una gran caja de dinero para poder urbanizar los barrios de nuestro, de nuestro país. Ahora es que gestionar. Entonces, hay, el dinero está, el lugar está, es que solamente viene presentado al pueblo como corresponde. Nosotros mismos, de la organización, la cooperativa del pueblo es el camino, eh, está está tratando de hacer un trabajo en San Pantaleón, estamos en la instancia de prueba, eh, de, de planificación, Pero ya vinieron al arquitecto, vinieron del ministerio, entonces, esto es decir, viste, con un poco de voluntad, si nosotros lo podemos hacer, si no somos parte del gobierno, ¿por qué no lo hacen? Mm. Una la necesidad, y es pronto ni digo, sí. porque después, no solamente los barrios populares, porque me dicen que yo solamente me, me, me, me preocupan los barrios populares. Yo soy un inquilino, eh, y yo sé que hay una necesidad enorme de, de poder regular a los inquilinos, a los que tienen que vivir de alquileres. Mm de los que quieren regularizar su terreno porque muchos lo hecho compraventa, no había la escritura, uh -huh. Hay un montón de trabajo para hacer singular uh -huh. la vivienda. Sí, decir, eh, sí, yo soy inquilino, yo también soy inquilino y ahí hay también un enorme espacio para la especulación, o sea, es el terreno de que cada uno hace más o menos lo que lo que quiere en los diferentes eh Eh, distritos ¿no? incluso a nivel provincial eh, más allá de que hubo un intento de cierta regularidad, es eh, un universo difícil de controlar evidentemente, y es otra de las caras de la falta de posibilidad de acceso efectivo a la, a la casa propia, no al, al terreno eh, aunque sean cuotas ni hablar con, con, con la cuestión del problema de la, de la inflación y la falta de créditos al respecto, pero otro de los, de los puntos que vos señalás en el artículo tiene que ver, digo, vamos eh, casi punto sí. por punto, tiene que ver con eh, que además la zona es eh, de, un, de un humedal estamos hablando del Arroyo Pinazo, la Vera del Arroyo Pinazo la calle Chacabuco y la calle Juan Ramón Jiménez Exacto, está al lado del Arroyo Pinazo eh, y es un triángulo que marqué eh, nada más, pinté un poco con un programa eh, y que José Cepano tiene muchos espacios verdes eh, con esa naturaleza no tenemos espacio de recreación más allá de los corredores que hicieron que lo celebro pero al lado de no sé yo de la autopista 197 que van a hacer deporte y consumen todo el pocín de, el humo de, de los vehículos uh -huh. y, y me acuerdo que en la campaña cuando estaba en la campaña todos los vecinos muchos vecinos me decían que se terminaron yendo al batallón a, a recrearse claro. y nosotros podríamos tener un lugar tan lindo al lado del la arroyo pero tan lindo o o la laguna de San Pantaleón o sea que ahí lo, lo hablábamos con los compañeros del EMT que empezaron a hacer una, una jornada de lucha y, eh, que nosotros veníamos trabajando también por este espacio ese barrio y, oh, y yo soy sincero en esto yo no sabía que José Paz tenía una laguna sí. y, y cuando la con los vecinos me contaban que cuando eran jóvenes se metían a nadar en la laguna claro. iban a pescar y, y qué, qué termina siendo el depósito de auto de la comisaría tercera sí. que ahora está tarde unos cuantos autos pero también Entonces, tenemos recursos naturales que en otros distritos, le daba como un ejemplo, no sé, de las playas esas de, San, de Vicente López que tienen, uh -huh. eh, es cuatro veces más grande nuestros tamaños de los espacios que tenemos para hacer estas actividades ahí. Uh -huh. Y una de las cosas que se demuestra con los corredores eh, aeróbicos, estos que están haciendo, que el municipio hace, que repito, celebro, es que una vez que el lugar lo adecua, la gente lo usa, uh -huh porque son espacios que se están utilizando. Uh -huh. y, entonces digo, no, y después sí, hay toda una mirada, que la metrán, una gran lucha, eh, y sabe mucho más que yo, de, de, del daño que se hace si empezar a construir viviendas muy cercanas a esto. Claro. Entonces, por un lado, les, nos sacamos, nos perdemos el derecho al, al, al paisaje, el derecho a, a disfrutar los espacios públicos nuestros, eh, y por el otro lado, lo dañamos a lo poco espacio público que tenemos, uh -huh. eh, de, de verdes, de paisajes. Uh -huh. Creo que, porque no es solamente una cuestión de lujo, la recreación también es muy importante para, para la vida psicológica de nuestra población. Y más un distrito donde tenemos muy pocos lugares donde poder distraernos. Bien, lo último, Rodríguez, te agradecemos este ratito. Sostenés algunos datos concretos al respecto a la realidad de José C. Paz. Voy a leer un, un párrafo de, del texto que publicaste. Algo que venimos sosteniendo es que en el distrito los terrenos ocupados de manera irregular equivalen a 517 estadios de River. La emergencia habitacional que padece el distrito afecta a 13.000 familias. Digo, estos son datos que ustedes pudieron recabar desde eh, la RENAVAP, el Registro Nacional de Barrios Populares, ¿verdad? Sí, voy a hacer un poco de, de since entre tratamiento académico para de una manera esto es uno de los lo sa traigo lo tengo publicado en una página donde nosotros tenemos la, una página mía donde tengo las propuestas fue la última vez creo que el año pasado que hicimos un conteo de barrios populares mm. y bien no se, no se actualizaron muchos barrios populares pero hubieron un, el crecimiento creció lo, lo, lo, lo, lo hablas con la gente del renaava mm y se densificó más los sí. barrios populares entonces yo estoy seguro que son más de 3.000 familias claro. eh, capaz que los metros cuadrados no habrán crecido mucho pero sí, sí, sí eh, eso es un, un laburo que habíamos hecho con la renava, con otro renavá y después eh, fue una cuestión más artesanal ¿no? y por eso también invito a mi cualquiera lo haga vos sí. marcá los barrios populares y agarrás el, el boom up y te pones a contar los perímetros claro. hicimos este trabajo ¿no? Y después usábamos la cancha de River, no porque esté de River, la verdad que no. Muchos del fútbol no, soy más del basque. Eh, para que haya, para que sea más... Más gráfico. Para sí. que siga. Más gráfico, uh -huh. más gráfico que sea. Y que ahí mismo, y creo que más abajo yo lo planteo, es algo que vengo defendiendo y que Cristina Fernández Kirchner lo levantó cuando contó que Alemania ha hecho una expropiación masiva de viviendas que estaban vacías y una especie de inmobiliaria para hacer el regulamiento de eso. Eh, yo creo que en los barrios populares está gran parte de muchas soluciones, de la solución habitacional, de mejorar las condiciones de la vida, de devolverle el dinero al propietario que fue usurpado y que la justicia no se lo está devolviendo y la generación de puestos de laburo. como Desde una inmobiliaria desarrolladora municipal. Yo sé que suena loco, sé que suena difícil, hay una inmobiliaria en Berazatí, que se realiza otros trabajos que podríamos hacer, como la regulación de, eh, de los inquilinos que veníamos hablando, que como el decías vos, y, y una cosita más sobre el inquilino no es lo mismo sí. el, la vivienda, el departamentito que alquilamos nosotros, capaz zona en centro o paz o cercado en Barrio fico mejor dicho, o los que tienen una piecita en sol y verde, nadie regula la condición en cómo vive un inquilino no uh -huh. tenemos las mismas condiciones uh -huh. eh, bueno, entonces las inmobiliaria, esta inmobiliaria municipal y desarrolladora podría generar esto uh -huh. yo toda la experiencia que tengo de barrios populares todos los que tomaron y que están viviendo quieren pagarle al propietario el terreno en cuota, en su manera y su medida. Hay muchos espacios que han pasado más de 10 años eh, que se han tomado el terreno y no se le, no se le pagó. Entonces, eh, si se hubiera realizado un, un aumento de pago, quizás al propietario hubiera recuperado el dinero. Entonces, esto falta alguien que intermedie. ¿Yo qué propongo? ¿Qué propongo? entiendo que tenemos que vincularnos con estrategias que tiene el sector privado ¿por qué? porque competimos en el mercado y el Estado tiene que ser parte y regularlo a través de, en este caso hoy inmobiliaria municipal y te digo que todos dicen que las inmobiliarias se nos enojarían conmigo, yo creo que no porque cuando hablo con las inmobiliarias me plantean que ellos a veces quieren regular la situación, pero los propietarios tienen tanta prepotencia a veces de que no, no quieren facturar no quieren eh... Mostrar el ingreso que tiene y son cómplices de eso. Eh, ahora, si empezamos a hacer las cosas bien desde algún espacio, se puede exigir un poco más. Sí, me parece que podría ser una, una de, de, de varias propuestas para empezar a, a dar eh, algún tipo de respuesta a la situación del problema de, de vivienda, el derecho a la vivienda que tenemos garantizado en la Constitución, pero que efectivamente en la realidad no sucede. Um, pero para eso sería necesario un gobierno que muestre eficiencia, transparencia, porque es una inmovilidad municipal y me imagino, después de ver todo el peloteo que hace con todo y ya está con las cosas que no compra con fondos municipales, que va a ser la inmobiliaria MIGI, no de Mario Igi intendente, y, y da un poco de vértigo pensar en una inmobiliaria de Igi, porque en realidad así lo plantea el, el actual gobierno municipal no como una gestión eh, o un momento, como un empleado de todo el resto de la población, sino como que todo es de, de Mario Alberto en José C. Paz eh, entonces da cierto vértigo pensar en la inmobiliaria de, no, de, de MIGI no, quiero, no, no quiero entrar en profiletismo pero bueno la a ver, primero no no quiero no quiero achicarme en las propuestas porque esas son las condiciones. Mm. O sea, yo creo que necesitamos eh, seguir haciendo planteos serios, uh -huh. aunque aunque a veces no, no son eh, bonitos o quizás no trae tan, no trae muchos votos o, o, o no es lo, lo políticamente correcto. Mm. Entonces yo trato de mirar para arriba uh -huh. y después, o sea, nosotros vamos a interna, yo me presenté a interna uh -huh. porque soy consciente que con este con este gobierno no no se puede realizar. Uh -huh. Entonces, ¿y qué es lo que estoy diciendo? Y si gano como intendente lo voy a hacer, sí, claramente, ahora si puedo meter a los compañeros que estaban en la lista y podemos sumar más boludas de los con, en los concejales, podríamos hacer que tenga un poder distinto del Consejo Deliberante. Uh -huh. Entonces, ¿Cómo es la respuesta a esto más participación más más más más, eh, más más compañeros y compañeras tratando de disputar los lugares públicos porque si no quedamos en que bueno y es eterno y, y nadie no hay ninguna generación y nadie que lo pueda cambiar y no, lo vamos a poder cambiar nos va a llevar un poco más de tiempo y, y se han generado muchos espacios con mucha fuerza en el distrito eh, nada una veces yo en la campaña decía que Eh, nosotros podía que yo podía diputar ocasionalmente la vida me lo permitió y se me transforma en un deber porque mucha gente no puede y le gustaría. Uh -huh. Bueno, llamamos a esto, entonces, <risa> pero creo que lo importante es esto, ¿no? Hacer propuesta con altura uh -huh. y a buscar la forma. Y tú dices si el municipio aceptaría ser la municipalidad la, la, la desarrolladora inmobiliaria, yo lo acompañaría y bueno, usaríamos y mucha instancia de controles. Uh -huh. Habríamos que luchar para que eso se haga así. Que veces se logra y que se lo pueda agregar después. Pero bueno, entiendo entiendo el miedo. Rodrigo, como siempre, muchas gracias por este ratito. Dani, te pido una más. Hoy sí. a las 4 de la tarde cumple un año el CAT, el espacio nuestro de, de salud mental, que trabajamos con chicos y chicas de problema de consumo. Vamos a estar en la Plaza José de Paz, celebrando el cumpleaños, hablando de la importancia de la salud mental y el problema de consumo. Así que todos invitados. Súper importante el espacio que han generado en tiempos todavía de, de pandemia y empezando a vislumbrar eh, una pos-pandemia ¿no? y la importancia de salud mental pre y ahora mucho más. Muchas gracias por ese espacio bueno, y gracias por la invitación, por el recuerdo. Abrazo grande, Rodrigo. Abrazo, Dani. Chau, chau.